Estamos con Ivana Valdés, eh, también acá en la manifestación delegada de la Corriente Pueblo Unido, eh, bueno, para charlar también, bueno, sobre esta eh, manifestación que se está haciendo acá en el centro de San Juan. Bueno, ¿cómo está Ivana? Buenas tardes, buenos días en realidad para todos. Bueno, acá estamos luchando por lo que nos pertenece, por el salario que queremos que se aumente un 50%, para que sea justo para todos los trabajadores que estamos en sociedad y estamos en situación de de caren carenciadas, bueno, también estamos pidiendo que para los merenderos haya un, un, un refuerzo de alimenticio y de insumos, porque la verdad que no alcanza para nada con esta política de Macri que cada vez nos está hundiendo más. Y bueno, estamos peleando por cada uno de los trabajos. La gente cree que nosotros no estamos trabajando, pero sí, salimos a barrer las calles, salimos a barrer merendero escuela hay lugares donde no llega ni siquiera el municipio. Bueno, nosotros estamos en todos esos lados. Muchas veces la gente se cree que porque tenemos un plan, somos un, un puñado de gente que se alimenta de la vagancia y que no podemos responderle al gobierno como tiene que ser. Pero acá estamos peleando por lo que nos pertenece. ¿Dónde está trabajando eh, la corriente Pueblo Unido, Ivana? Corriente Pueblo Unido está sectoriada en varias provincias de la nación. Acá en San Juan tenemos diferentes departamentos, Uyun, Sonda, tenemos Chimba, tenemos Rivadavia, Marquesado, Capital, Santa Lucía. Hay muchos sectores. Bien, bueno, eh, ¿y qué opinión tenemos sobre esto de que ahora vienen, bueno, de esta manera a extorsionar, digamos, el gobierno, eh, dando mil pesos a la gente para, digamos, de una manera comprar el voto para octubre? Es una burla realmente, compañero, porque con 2.000 pesos, ¿vos qué podés hacer? Un aceite está saliendo más de 80 pesos, el kilo de cebolla más, vale más de 70 pesos. No podés comprar nada, ni siquiera una leche que vale más de 500 pesos hoy por hoy. Es una burla realmente para el pueblo. Bueno, gracias Ivana por tu manifestación acá, por venir con tu gente a apoyar a esto, ¿no? Que eh, es... Darle lucha al pueblo, ¿no? La lucha del pueblo, venir a manifestarse acá y decir el descontento con el gobierno, ¿no? Y que, bueno, la verdad que son burlas, eh, esto de venir a tirar dos mangos, ahora son manotazos de ahogado. Son manotazos de ahogado porque tiene miedo al pueblo, el pueblo se va a levantar y esto se termina.